El contacto es con Oscar Farías, responsable de prensa del Golf de Estudiantes. Oscar, buenas noches. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Radio de la Barría? La verdad que eh, estoy muy apenado porque nos ha sucedido, estamos prácticamente todos de luto en el Golf porque tres chicos espectaculares nos dejaron. Me estoy refiriendo a Francisco Bocende, a Agustín y Francisco Insaboral, los hermanitos que fueron a jugar un torneo... ...de golf... ...que se jugaba en Santa Fe... Eh, ...organizado por la Asociación Argentina de Golf... ...porque los chicos tenían... Este, ...participación permanente... ...porque estaban rankeados a nivel nacional... ...particularmente... Eh, ...Agustín Zaborá, ...que ocupaba los primeros lugares del ranking nacional... ...y lamentablemente por el accidente que marcaste vos... Este, ...nos dejaron... ...también junto a ellos bajaba el profesional... ...Marcelo Miguel que también falleció... ...en este lamentable accidente... ...que... Él luta prácticamente a todo el golf y a la, a la masa, o sea, a la gente de la barriga repercute, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer? Lamentablemente estamos este, muy emargados por lo que ha pasado. Es por eso que la Comisión de Golf este, pone en conocimiento que se suspende la actividad anunciada para el día de mañana y el día martes que va a haber dos torneos, queda suspendido y se declara estado de duelo. Bien, eh, Oscar, eh, tenemos entendido que eh, los familiares de las víctimas ya han eh, viajado hacia Pergamino, ¿esto es correcto? Sí, aparentemente sí han viajado los, los padres y han viajado también algunos dirigentes junto a la, a la madre de Francisco Vosende hacia Pergamino. También tengo entendido que el intendente y intendente Severi junto al presidente Carlos Reyes han hecho algunas gestiones para agilizar la cosa en Pergamino. Uh -huh. eh, eh, así es, eh, ¿se conoce eh, cuando serán traídos los cuerpos de los jóvenes y del profesional? No se sabe Alicia, todavía no se sabe nada porque todo depende del fiscal de turno que libere todo que de, esté de, de, de, de pasando, de, de pasando en Pergamino uh -huh. Ellos estaban regresando de ese torneo en Santa Fe Estaban regresando de ese torneo en Santa Fe que habían concurrido este, Lamentablemente eh, eh, repercute mucho entre la familia insaborada porque su madre como le digo yo, picha de sobrenombre, este, era, es una de las eh, incursoras preferentes de la Comisión de Padres del Club de Golf, que está trabajando en la Escuela de Golf con tanto éxito, y habían logrado reunir una gran cantidad de chicos hasta el punto que hay casi 150 chicos en la Escuela de Golf, es un hecho que no ocurría desde hace mucho tiempo, o sea, unos 25 años, no ocurría, y estaba trabajando muy bien, y hoy tenemos que lamentar la aparición de sus dos hijos, ¿no? Eh, creo que es, eh, repercute mucho en él y en toda la familia Sí, un verdadero drama, eh, por cierto. Oscar, bueno, eh, reiterar entonces el comunicado de la Comisión de Golf eh, eh, respecto de la inactividad. Sí, se suspende la actividad del día lunes y martes, dos torneos que se iban a hacer, este, y las condolencias para la familia, este, nos sentimos todos muy atolidos, este, particularmente yo, que yo los conocía a los chicos de chiquitos, y ese yo, no sé lo que más decir, no me salen más palabras. Eh, Oscar, eh, comprendemos y eh, la verdad es que nos embarga también la misma conmoción a todos los olavarrienses que conocemos esto desde hace un par de horas y que, bueno, estábamos esperando conocer eh, la confirmación lamentable, por cierto. Eh, por favor, reiteranos entonces los nombres de los chicos y del profesor. Bien, el profesor era Marcelo Miguel, eh. eh Francisco Gocende un chico buenísimo que eh, se había iniciado con un amor enorme para jugar al golf, a tal punto de que la comisión de golf lo había decado y los hermanitos Francisco y Agustín en Zaguara Eh de los tres, la más grande era eh, Agustina que tenía una proyección muy bien muy bien dentro de, del golf nacional. Los chicos son eh, rondan entre los 16 y 18 años. Sí. Aproximadamente, no, no, no se le da con esa actitud, pero creo que Francisco tenía 15 y medio aproximadamente, Francisco tenía también casi la misma edad, 16, y Agustina la mayorcita, entre 18 y 19. Oscar, a tu disposición, también nuestras condolencias para los familiares y para la gente del golf y del club, por cierto. Bien, yo te agradezco voy a toda la gente de Radio La Barriga que siempre se preocupa por el, la repercusión y la difusión de golf, y más en un momento tan difícil que este. ¿eh? Gracias. Hasta luego. Oscar Farías, entonces, el responsable de prensa del Club Estudiantes. Bueno, esta lamentable información que este ha...